Hola a Todos, bienvenidos y bienvenides una semana más al e podcast de Squadron Team, en el podcast que todo Nintendero de b e l l a hoy. está escuchando. El podcast 165 con el especial titulado Es Camilla, igual de retrasado que lo está haciendo su juego en salir. Y este especial, este nombre, se lo, se lo debemos sin duda a nuestro amigo Zan. ¿Qué tal, cómo está? Es un, es un, la verdad, es un especial, es un título que, que marca muy bien la realidad, ¿no?、Eh... Vamos a comentar un poquito hoy de Camilla. A ver nuestras opiniones también. Que, que yo creo que no distan tampoco mucho de, de las que puede opinar cualquier persona. Al menos、sí. eh, que quizás deberíamos saber un poquito más ¿no? de sus juegos. Y que parece que si le preguntas algo ya salta a l cuello. No, es un desarrollador que no le gusta que pregunten cómo van sus no, juegos. No, no le gusta nada. Solo le gusta cobrar, <risa> me parece. Eso, eso. Exactamente. Bueno,、eh, es el primer. Eh, podcast eh, directo, eh, estamos en directo en YouTube, en Twitch. Queríamos estarlo, pero bueno, hay problemas técnicos.、Eh, pero es el, es el primero después del e de E3. ¿no? Y vamos a hacer un, un repaso ya con una opinión formada de, de todo lo que ha, todo lo, lo, lo poco que ha salido después ¿no? del E3. Porque pensamos、sí. que iba a salir algo más. Aparte de, de lo que estuvimos comentando, luego q u podemos ver más gameplay de todo, pero es que al final no hemos visto nada. Sí, más allá de eso, lo que tú dices, un poquito de gameplay en el, en el Treehouse, ¿no? lo típico de siempre. Pero sí que es verdad que otros años quizás se ha anunciado algún que otra sorpresa, algún lanzamiento así, aunque fuera pequeñito, tal, en, en los Treehouse de Nintendo o, o alguna noticia después post E3. Pero、claro. este año parece que. Que no hemos tenido mucha cosa aparte, aparte de la conferencia. Nada, nada. En el, recuerdo en el E3 de 2017 se anunció en el t v House el, el Metroid、eh, r e t w o o Samus, pero bueno, no ha habido suerte, así que pasamos a, a si lo quitisteis. Sé Lo que hicisteis la semana pasada, y vale, ya estamos en. en... En el s o l o que hicisteis,、eh, bueno, para q u e no lo sabe, porque ahora mucha gente está descubriendo el podcast, está descubriendo todo esto gracias a, a las emisiones que hacemos en directo en, en YouTube. Bueno, es una sección que hacemos en el podcast normalmente, estos podcasts también, hablando de lo que hemos comprado, lo que hemos jugado、eh, durante la última semana, siempre normalmente relacionado con el mundo de los videojuegos. Entonces, bueno. Yo, mi semana ha sido bastante. En lo que se refiere a videojuegos, nada, porque entre lo que he intentado subir al canal de YouTube y mucho curro que tengo ahora, no he podido jugar absolutamente a nada. Así que por mi parte. Y está calor con ayuda tampoco, ¿eh? No, comentaré luego, cuando nos toque en el, en el repaso al E3, cosas que sí he hecho que tienen que ver con los videojuegos, sobre todo de Metroid, algunas excursiones que he hecho a alguna tienda. Pero no he jugado, no he podido jugar a nada. Yo, la verdad, que este, esta semana tampoco es que haya jugado extensamente a, a nada. He jugado, seguido un poquito con lo que comenté la semana pasada,、eh, al, al Doom. jugado un poquito al Doom,、eh, al, al remake q e i c e r o Le he dado un poquito al, al Irule Warriors, ya que es un juego que q u es e fácil ¿no? de, de coger. ¿no? Pese a que tenga su historia como tal, es un juego que, que lo cojas cuando lo cojas, no es que te vayas a perder ni nada. O sea, es un juego perfecto para, para echar un ratito y ya. Lo cual está muy bien y a veces es, un, es uno de los juegos que, que yo creo que, que viene muy bien. Sobre todo cuando nos pasa a nosotros ¿no? mucho, que nos podemos quedar saturados con muchos juegos largos o RPGs. <risa> o... Y este tipo de juegos yo creo que vienen. Vamos, como, como anillo al dedo, ¿no? Para, para exactamente eso. Y, y luego, bueno, comentar que esta no sé si ha sido esta semana, creo que sí, o la anterior, ha salido、Bien. el nuevo Guilty Gear, el juego de, de lucha、Bien. de Ark Systems. Y, y la verdad que es una saga que siempre he tenido un poquillo ahí en el, en el reojo.、Uh -huh. y, y nada, cuando creo que lo comentamos, salieron unas ofertas hace poquito. En la Astore de, de la Play y me pillé la última versión que sacaron tiradísima de p r e z a así por 2 o 4 euros. Yo también s e c u e Tenía en físico la anterior, pero bueno, está actualizada con todos los DLCs, creo, y todo.、Eh, estaba jugando un poquito, la verdad, con, con algunos amigos en casa y tal, y, y me estoy viciando. La verdad, que es una saga que no pensaba que me, que me viciaría tanto, que me gustaría tanto. Uh -huh. y, y nada, ahí estoy. A ver, estoy planteando la compra del del, del, último, fighting, ¿no? del último y sobre todo, pero del Fighting Stick, el, el stick e s típico e、ah, t、okay. de arcade, ¿no? Sí. Pero bueno, me lo estoy pensando porque ya es al igual que Redis, e muy a lo pro, ¿no? Y mi nivel,、sí. obviamente, pues todavía no dista bastante de eso. Pero, pero bueno, está, está bastante entretenido. Y bueno, poquito más aparte de eso, ya digo, he、eh, jugado más que nada a, a, esos, a esos juegos.、Sí. Como podéis ver, las imágenes que van pasando aquí de fondo es un poco la, la sensación que tenemos del, de lo que ha sido el E3 de Nintendo y del E3 en general. Porque, bueno, Microsoft sí quita. Luego comentaremos lo que ha enseñado, más o menos, que ha enseñado cosas muy guapas, pero bueno, quizás esperaba también algo más. Y bueno, Sony no ha enseñado nada tampoco. No, no está ni se le espera. No sé por qué. Veremos cuando, cuando enseña algo.、Eh, y nada,、eh, comentar rápidamente:、eh, en el canal de YouTube esta semana subí el, el unboxing del, del Terranigma de Super Nintendo a la, la edición Repro. Si lo queréis ver, es, es, para mí es la mejor edición tributo que hay. A día de hoy, si os queréis hacer con juegos retros, con manuales de una calidad brutal, bueno, lo tenéis en el canal de YouTube. Está gustando, ¿eh? Por lo que he visto.、Eh, te voy a decir que he encargado otra. He encargado、uh -huh. la de Cartel Sin Time de Super Nintendo. Sí. Y bueno, es, está, está, está muy bien y estas cosas molan. Es lo más parecido a tener el original, con un, un porcentaje muy alto y, y luce muy bien, ¿eh? En, En la, en la colección se notan mucho los detalles, ¿no? El que está muy bien cuidado, o sea,、sí. que le ponen e s f u e r z o y, y cariño, ¿no? Podríamos decir, en, en todo lo que incluye, lo bien hecho que está. Sí, y te diría que el manual de instrucciones no sé diferenciar,、eh, me cuesta diferenciar del, de este, del, del retro, del original, de o t r o original, ¿eh? de otro juego. O sea, el,、sí. y eso es bastante. Bastante fuerte. Es como lo más, lo más fiel, ¿no? Que no, quizás no podrías diferenciar、sí. ni aunque lo pusieras a ver manual con manual, ¿no? Exacto. Entonces,、eh, bueno, Super90 game, en, Games en, en Twitter、eh, y creo que en Instagram también habláis con él. Y l e estuve hablando, oye, tengo juegos, cartuchos sueltos.、Eh, Eso de hacerme las cajas, ¿qué tal? Dice, bueno, tardaré tiempo, pero si quieres las hago. Y la, las va a hacer una por una. O sea, va a, las va a escanear o va a buscar el, la plantilla. O sea, que es una p r e g u n y a le has hecho un pedido entonces de varias, no? No, de momento le he dicho. Porque me ha dicho que aún tienen mucha faena, porque. t i e n e m u c h o s p e d i d o s Le he dicho que de aquí a unas semanas ya le, le haré un pedido, pero que. Está abierto a eso. O sea que... Yo creo que haré lo mismo entonces. Si, si esta persona, bueno, por lo que ves, la que más así controla o de las que mejores reputaciones hace,、sí. le haré también un pedido, yo creo, de unos cuantos juegos, a ver qué tal. eh. Sí, sí, ya te digo que quedarás、eh, súper contento. Y bueno, por mi parte, nada, es que no he jugado a nada, quizás sí que he visto un poco alguna serie, bueno, la recomiendo mucho.、Eh, Down Quest. Eh, la nueva serie de Dragon Quest es brutal. Estoy súper enganchado.、Bueno, es el remake de la serie antigua que no termino. Y me parece acojonante. Y no sé si tú, estabas,、eh, tú sigues al día One Piece, pero estuve viendo unos vídeos del último capítulo. Sí, tremenda pero, la animación. Sí, estuve viendo y, y parece una película. O sea, es, es sí, sí,、increíble. sí. o sea, Realmente es que lo comparas、eh, con, la, con la última película mismo de One Piece. Y la, sí, sí. la animación es, es tremenda. O sea, creo que en el último arco, en el último y quizás en el anterior también, la,、uh -huh. la serie ha pegado un, un nivel de calidad a, a, a más de, de animación y de todo. O sea, muy, muy bueno. La verdad que es muy recomendable. Quizás、sí. para el que seguía el manga antes y el anime le da un poco de pereza como,、sí. como a mí. Que a vez, de vez en cuando sí que me veo algún capítulo para, en plan, o s t i a pues a ver esta pelea o tal. Pero sí que es verdad que ahora vale bastante la pena verse el anime también. ¿Esto, eh? ¿One Piece también? Esto, eh, sí. s e está sí, poniendo sí. las p i l a s Toei, eh. Porque veníamos de Dragon Ball Super, una racha malísima, y. s e está poniendo bastante. Vale.、Eh, pues... Ha tenido,、sí. ha tenido épocas, ¿eh? Épocas y épocas. Y One Piece también.、Sí. De cierto,、yeah. uff. Cuesta ver esto,、sí. pero, pero bueno, muy bien. yo creo que Dragon s u p e r fue la peor de, de <risa>、sí. todas. Mucha poco, polémica también. Parece ser que la cosa mejora. Y bueno, a ver, también estoy esperando. Se anunció el videojuego de Dragon, pues,、eh, bueno, el de, el de la serie. A ver si sabemos algo. Pero nada, si te parece, pasamos a lo que viene a ser la noticia. Pasamos a hacer un repaso de lo más destacado del E3, ahora con la mente fría. Coach en mind de todo y algunas noticias que tenemos aquí que han ido saliendo que también están bastante bien. Noticias candentes ¿eh? y polímeras.、Sí. Pasamos a las noticias. ¿Quieres conocer el lado íntimo del staff de Squadron p i g m i n ¿Quieres codearte con la gente de alto s t a n d i n g del mundo de los videojuegos? ¿Quieres saber lo que es la noche en Nintendo? Ven a vernos en Lolitas Pikmin. Nuestras Pikmin s más seductoras te esperan. Manera, no en el orden, hemos cogido los juegos más representativos. Vamos a empezar con Nintendo, los más representativos. Yo creo que fue una alegría el, el reboot, ¿no? El, no sé si ya, remake, no sé si llama el remake,、eh, un cambio de cara de la Balls Wars 1 y 2. Y、sí. teníamos, teníamos el miedo de si iba a salir físico o no, pero se ha confirmado que sí. O sea, es, es, es la noticia positiva. Y además,、eh, acabo de leer que va a tener online. O sea, va a tener.、Eh... Eso es muy bueno, o ¿eh? e n juegos como este, yo sinceramente、sí. no, no he sido nunca muy fan de esta saga. La he jugado muy poco.、Eh, quizás no es como me esperaba que, que podría ser una, una nueva entrega ¿no? de esta saga, pero la verdad, para el que le guste, sé que a ti te gusta bastante.、Eh, mala pinta no tiene. Y p o n e r l e un modo online a este juego, yo creo que es perfecto.、Sí. Yo, a ver, estéticamente, quizá para un remake o un reboot o como lo quieran llamar, sí que esperaba algo diferente. Pero esta semana estaba pensando, me da la sensación de que a lo mejor esto es una p r u e b a para decir: lanzamos esto, que habrá sido un coste mínimo seguro, a、sí. ver qué tal funciona. Y si funciona realmente bien,、eh, vamos a sacar un, un, un juego de esta saga más, más grande, nuevo y, y a ver qué tal funciona. Bueno, Tiene es, sentido, es, ¿no? Sí. Sí, es un juego que quizás puedes recordar un poco que es un juego de eShop, ¿no?、Eh... <risa> Bastante, sí. Y de hecho, es lo que tú dices: se han confirmado, no solo este, sino ya un par de juegos que anunciaron en la conferencia de que sí iban a salir en físico, si no me equivoco. Lo cual、sí. es que lo anunciaron como un poco extraño, ¿no? No lo dejaron muy claro en este y en,、sí. por ejemplo, en, el, en el Wario. Es el que me refiero, por ejemplo, que creo que también va a salir en físico. Sí. Y, pero bueno, son muy buenas noticias, al menos para nosotros. Pues sí, yo encantado. Y bueno,、eh, ahora no tengo la fecha por aquí, pero creo que este salía en otoño, me parece.、Eh, si no me equivoco. Pero bueno, es. Mira, el T de diciembre sale en Navidad. O sea que es. Lo que habrá que ver es si es un juego que sale a precio reducido o sale a los 60 euros. No sé. Quizás、no、sale a 30 y pico ¿eh? como el. The Warrens with You, bueno, son teorías. Mira, aquí lo pone. Y bueno, pasamos al siguiente. Y el siguiente es un juego que ha gustado mucho. Ya lo, ya lo hablábamos en, en, el, en, el, en el directo, ¿no? Es un juego que. Que bueno, llega tarde quizá. Llega dos años tarde, creo que llega. Yo lo, lo compré de salida. Lo jugué de principio a fin y, sa y saqué, el, saqué el platino. Es un buen juego de Dragon Ball. Quizás si es el más, podemos decir, el más completo, obviamente en cuanto a historia, el que mejor representado está. Es, es, a ver, tú ves esto y está muy bien, pero la jugabilidad podría estar mucho mejor. a r a mí es un juego de 7. Y bueno, técnicamente sí que es un juego que es de, es de Switch, tanto en PS4 y Xbox como. Para a mí me parecía un juego de Switch, ¿no? O sea, no aprovechaba las características de esas consolas. Pero bueno, si te mola Dragon Ball, es un juego que debes jugar, debes, debes, debes darle una oportunidad. Aunque para mí no es el juego definitivo de, de, de Dragon Ball.、No、lo es, es lo que tú dices, es, es muy extraño que sea un juego que, que encaja bastante bien en Switch. n o、eh, Es lo malo que tiene, que, que tiene la consola de Nintendo, que muchos lanzamientos. No salen de salida, yo no sé si. ¿Debido a qué? ¿Debido a si es mucho trabajo quizás adaptar una versión quizás a Switch? O sea,、sí. A ver, sabes que en Switch va a vender, o sea, es la consola que lo e s t á p e t a n d o Totalmente.、Eh, por, porque no te esfuerzas un poco más y lo sacas de salida. Lo, lo malo de todo esto es que probablemente no salga a un precio reducido tampoco, ¿no? Es un juego que ya existe. No dudo. Y teniendo la versión, creo que lo m i r é el otro día, la de PS4, creo que la tienes, o Xbox, a.、Uh, 20 y. 25, creo que es un poco más、depende. caro. Unos treinta、sí. y pocos euros. Si te ponen esta unos u n n c c i e t a c u a r e n t a y c c i n o cincuenta, pues, sí, hombre. Sí. Veremos.、Eh, bueno, si, si eres un usuario de Switch y te hace ilusión tenerlo y no lo has jugado, adelante. Es un juego en el que vas a disfrutar. Eh, no es el juego redondo que todo el mundo desearía. Viene con el primer DLC, me parece, que es de la. Bueno, mentira, con el primero y el segundo DLC. Luego no está mal, es las primeras dos películas de Super. Aún, aún le falta el DLC del de, futuro de, de t r u n k s que ese aún no ha salido, pero bueno, no está mal y bueno, es una, es una buena compra. Y bueno, lo siguiente es para mí una de las mejores cosas de, de, la, de la conferencia. A mí estas cosas me chiflan, me encantan.、Eh, deseábamos tener, ¿no?、Eh, yo creo que Zelda era sabido que iba a salir, pero bueno, al final se, se confirmó. Un diseño muy chulo.、Eh, vienen tres juegos: el primer Zelda, el segundo y el l i n k s Awakening. Que este, este último me extraña que esté metido aquí. Y si por mí fuera, ya podían haber puesto también los de,、eh, los de Game Boy que hizo Capcom. El... No me acuerdo, el Oracle. era Sí, el Oracle of Age、sí. y of Season. Es, ¿no? el season sí también, los podrían haber metido, pero bueno, eso ya. Supongo que se puede hacer de manera no oficial, como se puede hacer con la otra Game Bandwatch de Mario. Sí,、pero、realmente、bueno. quien quiera jugarlos, pues ya s a b e dónde jugarlos o cómo, ¿no?、Sí. Es mero objeto de coleccionista que. Tal cual. Que sí que está muy bien, que nos hace ilusión. Yo, sinceramente, me quedé en plan, hostia. Está bien que lo anuncien porque lo decíamos ¿no? meses atrás. En plan, ostras, a ver si anuncian ahora con el, con el aniversario de la saga una Game of t h r o n e de Zelda o anuncian otras cosas. Y、sí. yo, sinceramente, me faltó un poco más. Me faltó algo, un, aunque sea una cosa más. ¿no? De decir, ostras, pues, pues se la están marcando con el, con el aniversario. Y... Pero bueno, a ver, está bien. Yo, sinceramente, al menos con esto, sí que creo que va a haber stock. Creo que a día de hoy se puede comprar perfectamente. Sí, se puede、sí. reservar No hay problema de, de stock. De lo anunciado, así en plan cosa limitada, porque supongo que esto será limitado, es lo、mm. más fácil de reservar. Es esto. Yo ya lo、de、tengo hecho, reservado. Sí. La de, la de Mario todavía hay stock en tiendas. O sea, la mayoría de tiendas、no. que vayáis, hay stock, sigue habiendo stock, lo cual está、sí. muy bien. Por Amazon o por Internet, quizás lo encontraréis un poco más caro. Depende, no sé.、Sí. Pero bueno, es una, buena, es una buena noticia, ¿no? Que sigan haciendo esto y me recuerda también un poco a las, a las consolas mini que tanto se pusieron de moda. Eso, eso no lo pensé yo, sí. Y espero,、Hay、sinceramente, como... está bien,、Estirando、¿no? Pero. No es, ya no es que estiren el chicle que también, sino espero que, que no lo dejen de lado, ¿no? Hmm. Pudiendo、sí, hacer quizás、sí. una 64 mini y ya se quedaron ahí、Hello. en la Super NES,、sí. eh, yo no sé si esto lo van a aprovechar y van a sacar quizás una de Metroid, Ojalá, etcétera. Sí, sí. Lo, lo que p u e d a n sacar, quizás pasar de una Game Boy Watch a una Game Boy Mini sería muy bien.、Sí. Yo creo que、sí. a todos nos gustaría, incluso más、ah, en muchos casos. Pueden hacer mil cosas. Nintendo, por lo s retro, siempre s puede coger todo lo que quiera. A todos los fans nostálgicos, ya sea a los nuevos, a los viejos, les va a enganchar por ahí. Es su mayor baza, yo diría, Nintendo、uh -huh. y sus、eh, su franquicias y tirar por lo s retro. s Así que por esa parte, pues nos tienen enganchados. Tal cual. Sí, totalmente. Y bueno, poco más que comentar de esto.、Eh, si supongo que será el. La, el mismo molde esta que la del Mario, o sea que la calidad de los materiales es bastante buena y tiene unos acabados que a mí me gustaron, me gustaron mucho. Y sobre lo de las consolas mini, que se quedó en n e S-Mini y Super Nintendo Mini, yo a, a, leí por algunos foros extranjeros que decían que Raspberry no emulaba del todo bien Nintendo 64. Entonces, a ver, s si. Estaban esperando a que saliera una versión mejor de, ra de Raspberry para, para, para que la emulación fuera buena. Claro, porque hay muchas consolas, bueno, de estas chinas que venden sobre todo en AliExpress, que tienen 20.000 emuladores 20.000 juegos. Que te, la misma consola te emula p l a y s t a t i o n 1, Dreamcast 64, y realmente los juegos que solamente van bien son los de 16 bits hacia atrás. Entonces. Supongo que ahí está la, ex, la excusa, creo. Sí, esperemos, ¿no? A ver,、mmm, todo avanza. Quizás con chips nuevos o más potentes, pues nunca se sabe. Esto, a ver, es algo que, que estuvo muy bien porque se, anima, se animó PlayStation,、eh, sacaron consolas de Sega también, lo cual está genial.、Mm. Y yo no sé si es que se ha pasado quizás un poquito la fiebre ya de eso. Si es que ya no les. Se puso muy de moda, gustó mucho. Yo creo que vendieron bastante bien todas. s n o Sí, y pasó lo mismo que está pasando ahora, luego lo comentaremos.、Eh, una mierda de stock y vida para los especuladores. Sí. <risa> ese, es el, ese es el problema. Vale, pasamos al siguiente juego:、eh, Life Strange.、Eh, es un juego que yo no esperaba, ¿eh? sinceramente.、Mm, me pilló un poco de sopetón. Pero bueno, bienvenido sea. Y lo que aún no tengo. No, no lo he mirado, no sé si lo han confirmado, pero este es el típico juego、eh, de Switch. Me da la sensación, ya lo comentamos en el directo, de que será descargable. Como pasó con los juegos episódicos tipo Telltale Games. Sí. Entonces, bueno, como Switch no va muy soldada de memoria, ¿no?、Eh, a no ser que tengas una SD bastante grande. Veneno. Sí, que últimamente están, están bastante baratas, la verdad. Tampoco se excusa de decir, no, te puedes comprar una sede por 20 euros, que te cabe. Pero es un, de, es un desembolso también, ¿no? Obviamente también pasa con, con PlayStation o con, con otras sí, consolas, sí. ¿no? Pero, pero bueno, ahí está. Yo, sinceramente,、eh, me enganché mucho a esta saga al principio.、Eh, el primero lo, me lo compré en físico. El segundo. ¿Yo? El segundo, cuando salió, claro, al salir episódicamente,、eh, me jodió bastante. Y en lugar de esperarme a la edición física, pues me lo fui comprando en digital. Digital. Lo cual, es, lo cual es una. que está muy bien, pero a la vez es una puta si te gusta tener los juegos en físico. Porque te, te compras el. el pase de temporada este, que te, cuando van saliendo los capítulos, los puedes descargar. Sí. Pero si luego lo quieres físico, pues claro, ya es otra、Hay、vez la t e m p r a d a del mismo juego. Entonces, veremos. A ver si. Yo apostaría que quizás lo saquen más si sale en Switch. Ya todo junto, ¿no? En un cartucho. Pero, pero nunca sí, se sabe. Ojalá. Sí, sí.、Eh, bueno, veremos, veremos qué tal. Yo, la, luego salió el 2, ¿verdad? Que el 2 no es una edición、sí. como, la, como la precuela y el original. Sino es, un, es un, una caja normal. Porque、Me、recuerdo que la precuela. Que、sí. Me venían dos muñecos de las protagonistas. Los tengo por ahí. Pero, bueno, sí, la tengo que jugar. El, el, no, no me acuerdo si. No me acuerdo, la verdad, si venía una edición especial o no. t e o que v e o t e n g u e r l o En el Before the Storm sí que, sí que venía n la precuela.、Sí. Y es una saga que a ver si, si retomo. Tengo el 2 también pendiente de jugar. Y bueno, quizás con este sea un poco la, un poco la excusa. Sí, sí. Bueno, ahora pasamos a. Iba a decir uno de los tapados. No sé si piensas tú lo mismo.、Eh, porque yo en los últimos、sí. años no he sido muy de, de Mario Party. Hace bastante. ¿eh? Yo, sinceramente, de Mario Party no le doy caña desde GameCube o incluso Wii. Yo、Pero、diría es que desde Wii, ¿no? Que aproveches lo típico que vienen amigos o familiares y. ¿Sí? Pones el Mario Party, lo típico. Pero este Mario Party. Principalmente visualmente, me parece un juego que está、eh, currado. Bueno, lo podéis、sí. ver en pantalla, es tremendo. O sea, se ve de escándalo. Que siempre estaba la excusa de, bueno, los juegos así de Nintendo, que son de mini-juegos y tal, son muy básicos y no se los curran. Pero es que este juego, todas las pantallas, tiene n un nivel técnico que. Cuidado, ¿eh? que está muy bien. Y bueno, tenemos un juego que además de tener online, pues es, es, tiene un poco de, de remake de muchos tableros de los juegos anteriores de. De la saga. Lo cual está, está bien, ¿no? Porque incluye muchos minijuegos que ya todos hemos jugado, seguramente alguna vez.、Sí. También incluye nuevos, por lo que entiendo, ¿no? O sea, incluye entre nuevos y, y remasterizados. Y, y la verdad que es lo que dices. Está, se nota muy, muy cuidado. Es un juego que quizás no p u e d e s esperar que, que se viera tan bien. Todos los detalles,、eh, si lo veis ahí en, en calidad grande o lo estaréis viendo ahora en pantalla en YouTube. Se ven muy bien los, todos los detalles de, las, de los mundos, de, de, de golosinas, todo. La verdad, se ve súper bien. Te podrías esperar eso quizás en un, en un Mario de la saga principal, n o en un Odyssey o lo que sea, pero en, en un Mario Party. Se ve escándalo, ¿eh? e s c á n d Aunque l o a sea. Es cierto que son escenarios cerrados, pero bueno, es que se han tomado la molestia de currárselo. ¿eh? Sí. Está, está muy bien, está muy bien. Yo creo que lo acabaré pillando, ¿eh? Lo acabaré pillando. Yo, quizás también, eh. Con... Es que l el FNAC hace, hace mucho daño, e ¿eh? l cupón del e FNAC te, te, te los deja ahí a, a, a 42 de salida. Sí sí sí. sí, sí, sí. Y si te esperas un poco y dices, bueno, no me interesa el lanzamiento, cada 3-4 meses bajas los Jods de Suiza a 41 euros, con lo cual los sacas a 31. Ese、sí. es el precio.、Vamos. Ese es el precio bueno. Y bueno, ahora pasamos a lo que viene siendo.、Eh, Lo mejor y lo peor de la, de la conferencia. Y hablamos de lo mejor, porque, bueno, para mí personalmente, Metroid de DEAD, Metroid 5, ha sido lo mejor de la conferencia. Un nuevo Metroid, dos dimensiones, hecho por, por el estudio español Mercury Steam, lo de Castlevania, Lords of Shadow y、eh, Return of Samus de HBDS. Bueno, es un Metroid que luce muy bien. pues、ah, Seguramente ya habéis visto el gameplay que hay del. Que se hizo después de la conferencia, explicando un poco. Y bueno,、eh, Supervivencia al límite, por lo que nos dan a entender. Y es un m e t r o i d en 2D. Creo que son 19 años s i n un juego nuevo de Metroid en dos dimensiones. Nuevo original. Que no、Pero、se hace el m i Metroid también no cuenta como tal, l No.、Eh, no. no. Yo, sinceramente, ya se echaba en falta ¿eh? Eh, este juego. De hecho,、sí. había, no sé si lo habrás visto, hay como bastantes leaks por, por Twitter que existían, que ya decían: va a salir este juego llamado Metroid Dread, tal, no sé qué, no sé cuántos. Sí, sí, sí. Es un juego esperado ya desde hace bastante, que desde Metroid d r el M se le preguntó al, al productor de la saga y dijo que, que no eran el mismo juego. Así que bueno, ha tardado en salir. Pero bueno, mejor que, que, que hubiera salido en, en Wii U, sinceramente. Nos hubiéramos comido un remaster de esperar.、Sí. Así que al、sí, menos sí, sí. sale en Switch y, y bueno, muy sí, bien. Esto, Yo、sí. muy contento por lo que veo. Si、sí, t u v i e r a salido en Wii U, de segunda mano y valdría. n、no、o quiere. s、sí, sí, sí. no lo quiero ni imaginar. Entonces, bueno, como comentaba al principio, esta es la. Seguramente para la mayoría lo mejor del E3. Nosotros queríamos títulos así.、Eh, queríamos una conferencia, no voy a decir llena, pero sí cuatro o cinco nuevos títulos de este calibre y no fue el, no fue el caso. Somos insaciables seguramente.、Eh, pero bueno,、eh, ahora hablamos de la decepción. La decepción es esto que estáis viendo en pantalla.、Eh, decepción no porque no lo queramos, al contrario, queremos tener lo que se、porque、ve en pantalla. Porque no podemos tenerlo. Pero hay alguna、bien. fuerza superior que manda Nintendo que no, hace unas distribuciones de todo, de una forma muy pésima, muy lamentable, de t o d a s sus amigos y de, y, de, y de sus ediciones limitadas. Entonces,、eh, Internet, los últimos.、Eh, esta edición limitada se puso, edición especial, se puso para reservar justo al día siguiente de la presentación. Sin p r e v i o aviso. Y fue una locura. O sea, las, las reservas duraron un minuto. Esto es peor que las entradas de conciertos. Literal, y... Literalmente. O sea, yo he comprado entradas de concierto que se han agotado en cinco minutos. Y en eso he tenido más tiempo que en pillar esta edición. O sea,、Exacto. la pusieron en, en FNAC. Tardé literalmente en entrar, en loguearme, en darle a comprar. Cuando la fui a pagar, estaba agotado. O sea, Igual que terrible. Que Muy、bien. mala distribución de Nintendo. No、es, vale, que no es un Mario, no es un Zelda. Que por cierto, en, en muchas ediciones especiales sabemos que tampoco es que haya habido una distribución buenísima, ¿no? En muchos casos. Quizás、sí. esto ya lo, ya lo vimos con el de, el de 3DS, ¿no?、Eh, el de Mercury Steam. Que fue. Yo personalmente no lo pude pillar.、Eh, fue imposible para muchos.、Sí. Y si quizás vienes sin esa experiencia de decir, vale, es un Metroid, vamos a ver. Eh, ¿qué, puede, qué remesa de stock podemos tener o no, pero viendo el de 3DS que se agotó y la gente lo, lo buscaba y lo quería comprar, y es que se agotó enseguida. Coño, tener una previsión un poquito mayor y mínimamente encima que sale para Switch, pues que no se agote al minuto en todas、claro. las tiendas. No、claro. si、estoy diciendo que haya stock infinito, pero que a,、sí. al menos a quien le interese, de verdad, quien se la quiera comprar, que pueda, ¿no?、Cierto. Eh, yo la, la versión de TDS la, la pude reservar porque anteriormente, bueno, aún se hace. Cuando un juego se pone en reserva, por ejemplo, en el game, se pone a las 12 de la mañana en tienda. Ese día fui a las 12 menos 5 y lo reservé. Le dije al chico de or del ordenador: Dale, que ya verás cómo es. Y me lo reservó. Jeje. <risa> Y bueno, tuve la suerte y él no lo pudo reservar. No les dejan a los trabajadores reservarlo. tiene que buscar la vida por otro lado. Entonces, aquí la única culpable de todo esto es Nintendo. Porque veo mucha gente que está echando la culpa a Fnac、eh, y a estas tiendas. No, a estas no, tiendas para nada. Lo, lo único que hacen es: a mí me llega n 100 o me llegan 10. Yo lo pongo a, a, a disponible cuando se acaba el stock, las compras. Se acabó. O sea, la culpa es de Nintendo. Y Nintendo lo puede arreglar. Porque si Nintendo ha visto. Obviamente que las tiendas al minuto, o sea, es que tú lo añades a la cesta y al minuto ya no puedes comprarlo porque ha volado. O sea, es que o sea, yo, meto, yo voy a comprar al supermercado, meto una botella de agua y cuando voy a pagar alguien me l a ha robado. O sea, es exactamente lo mismo. O sea, literal, ¿eh? exactamente lo mismo. Entonces, Nintendo lo puede arreglar, coño,、eh, fabrica más, sube el stock de lo que vas a repartir y sin problema. O sea, porque ya, yo ya estoy un poco cansado de que en Switch. Y bueno, y anteriormente en 3DS y, y Wii U y Wii, que ya no viene de 5 años, que viene de atrás, sacas ediciones limitadas o ediciones especiales y hay un stock miserable. Y al final resulta que hay más interés por la gente que la cantidad de stock que tú pones. Exacto. Entonces, no me jodas. No、jodas, y luego,、tío. esto conlleva a todo lo, lo que ya sabemos, ¿no? Las noticias que están saliendo de especuladores por Wallapop, por eBay. Claro. 200 dólares edición Metroid.、Eh, más, los más, amigos、sí. a, al precio que te quieras imaginar también. Exacto. Lo los、siempre. amigos estamos igual.、Eh, no se pueden reservar. Sí que hubo un poquito más de margen, pero no se podían reservar. Entonces, a día de hoy, que es domingo 20 a las 12.37. En ningún lado se puede reservar.、Eh, falta, por reserv... Sal... falta porque salgan las reservas de Amazon, Corte Inglés y Carrefour. Estaremos atentos.、Yo、en esas que... tres, sinceramente, hay bastante esperanza, ¿no? Yo, sí, yo esperaría. Sí. Yo creo que、eh, los amigos, tarde o temprano, los p o d e m o s pillar. Si no es ahora, s e al salir o un poco después de salir. Porque a n recuerdo el amigo del link de. de... Del Awakening, el awakening del, del, del de Switch, que hasta、sí. los cuatro meses no lo pude pillar. Y lo tenía reservado en Snack y me canceló la reserva del amigo. Yo ese lo pillé en, sí, en, en Amazon, creo. Pero sí que es verdad que últimamente, en estos últimos meses o en, quizás en el último año, el tema、Pero、de stock、tenía. de amigos ha ido a mejor, porque ya, ya sabemos todo cómo, cómo, cómo fue el lanzamiento de los amigos del Smash. O s sea, Tremendo, era horrible intentar hacerse con, con cualquier amigo.、Claro. Y por esa parte, sí que es verdad que incluso los, los más limitados, por el, lo general, sí que hay stock ¿no? en, en las tiendas. Los de c e l d a Breath of the Wild, el,、sí. los de los cuatro elegidos. Sí, es lo de, vez en cuando, también,、sí. de vez en, lo, en cuando lo, van reponiendo、bastante. stock,、sí. lo cual está muy bien. ¿no? Para algo que dices, hostia, pues quizás s e bastante limitado. Así que veremos, esperemos que si、sí, al menos no lo podemos p fiar en, en reserva de salida, luego poder, poder comprarlo en alguna tienda. Yo confío porque es, es, siempre es lo mismo y es especulación. Y Nintendo al final es que eh, indirectamente eh, está favoreciendo que la gente especule con esto y al final es muy feo. Pero yo confío en que Nintendo de una vez diga: Oye, hay un interés, vamos a hacer más, vamos a subir el stock, que se pueda reservar más. Y que se deje de t o n t e r í a s porque esto ya de, de ser tan exclusivo ya está de asco, ¿sabes? Porque. No sé, mira, mira, mira tú,、eh, tú puedes ir ahora y puedes comprar una edición coleccionista de The Last of Us 2, incluso de The Haz Stranding y de bastantes juegos que aún hay stocks, porque yo creo que Sony en ese sentido se l ocurra más y da, hace una. fabrica más. ¿Y, y por lo general, perdona que te interrumpa, sí, a precio sí, sí. reducido en muchos casos, ¿eh? O sea, el típico basta, de edición especial de tal juego, reducida, yo qué sé, de 200 a 140, y dice, s hostia. No me la pide en su día, pues mira, al igual me la pillo, ¿no? Es que a mí me hace gracia, por ejemplo, el Fatal Frame de Wii U, ayer lo vi a 350 euros en Wolfpop. Es, es un juego que tuvo una. Yo entiendo que tuvo una tirada muy corta. Pero realmente tú haces una edición limitada para j u e g o s con una tira tan corta. Estoy, estoy que, por donde lo yo también, ¿eh? Claro. Es que tienes una joya ahí guardada. O,、sí. o, o recuerdo el The Last Story de, de Wii. Lo mismo. Son ediciones ¿Wow? que salieron. Nada. Nada. Yo y... me, me acuerdo cuando salió. Me acuerdo de lo en Game nuevo. Y me arrepiento de no pierdo en su día, obviamente. Porque... Pero bueno, no, sí, se todo, no se puede tener todo. Así que nada,、eh, si estáis,、eh, los que nos estáis viendo o nos estáis oyendo,、si、estáis, sobre i estáis, s todo en YouTube, si estáis en contra de Nintendo sobre esto, ponedlo en los comentarios.、Eh, se merecen toda la bilis que, que haga falta,、eh, porque esto es una putada tremenda. Entonces, para, para terminar, yo fui a reservarlo al Game, y me dice: ¿vienes tarde? Digo, ¿tarde cuándo? Se hace una hora que lo habéis puesto a. A reservar, dice si、sí, ha venido un chico y ya lo ha reservado. Y resulta que los games solo ponen una reserva para toda la tienda, una reserva física. O sea, estamos llegando a un punto que. Está, está muy bien, está muy bien. Una, literalmente una unidad de, de juego. Una uni, no, no una, una unidad una por unidad. persona, sino una para, todo el que, para toda la tienda. O sea, que es, es lamentable. O sea, ya no es que digas voy a ganar dinero con el juego, es que, parece, es que no lo entiendo. Y es que además lo que tú dices, es lo que hiciste con el, con el otro juego. O sea, porque tú te lo sabes y tú sabes que el día que lo anuncian, si vas a las 12, que es cuando abres las reservas, s es c u a n d o lo vas a poder pillar? Y porque puedes a l i r del curro ese, ese día, ¿eh? Claro, pero es que. Porque、pues、si no, no puedes. Es que es algo ya. Pero es algo que nos hace plantear llegar a un punto casi enfermizo de decir, hostia, que me las toque e n g ingeniar como puedo. Coño, estás,、claro. estás currando, estás estudiando, estás en donde sea, en la universidad, donde sea. Oye, que me voy a、que、reservar ti... unos muñecos a d i ó s Que tienes que Claro, q u estar t i e e n que e s pendiente al puto móvil o irte a, a la tienda、no、a comprar el. Claro. claro es, es enfermizo y es, es. Bueno, ojalá se arregle, ¿eh? ojalá. Porque tampoco estamos hablando de una edición que sea, ¿sabes? Que vienen un, un libro de arte, cuatro postales y una caja metálica. Que tampoco es. Sí, no es una, yo que sé, una edición. Era más, estaba más currada la, la del 3DS, que hasta te vino e un llavero con la morfosfera o la caja、sí. de g a m Boy en versión metálica. Esto es bastante más simple, pero es que estamos, sobre todo en España, ¿eh? estamos en un punto de especulación y de locura con todo lo que sale. Que es, es totalmente distribuidora. O sea, lo que hemos comentado antes, por ejemplo, la de, recuerdo la de Final Fantasy VII, el remake. Si os vais a la página de Square Enix, está la, está la edición especial para, para reservar. Ser? Está a 300、okay. euros, es cierto, pero ahí está. No estamos, no estamos hablando de una distribuidora pequeña que se le ocurra, como por ejemplo Meridian Games o similares. Que Estás hablando de Nintendo. ¿eh? Y, y le pregunté, a, el chico del game me dijo que dice: Yo trabajo aquí y aún no he visto ninguna copia del HADES física de Switch. Y cuando le dije que yo me la tuve que comprar de importación en Francia, dice: Pues sí, es lo mejor que hiciste. Dice: Porque aquí no hemos vendido ninguna. Y es, y es que eso, ¿cómo puede ser? Es que no lo、no, no、entiendo. Un stock, pues eso, nefasto, ¿no? Nefasto.、Si、no... Y que estamos hablando de Switch, no de Wii U.、Pues、son consolas totalmente diferentes en el, el par que he vendido de consolas. Claro. Se me escapa. Bueno. Bueno, pasamos a otro juego que al principio pensábamos que era exclusivo, pero al final sale para todas las consolas: Fatal Frame. Este es, es un remake, ¿verdad? O es un port. Es literalmente, yo diría, un port. Es la versión de, la versión de Wii U. No he leído que tenga ningún añadido, creo. Al igual, s、sí, i me estoy equivocando, ¿eh? no, no he puesto mucho interés. Como ya es un juego que tengo y encima tengo la e d i c i ó n especial. Eh, claro. está, muy bien, está muy bien que salga para otras plataformas porque sabemos que este juego, probablemente, si, si hay también poco stock, se va a revalorizar. Que te cagas también. Esta saga es totalmente eso.、Sí. Así que por esa parte, pues tenerlo en p s 4 en, en Xbox, en p l a s t a t e s t á muy bien. Muy ya, bien. Te da, ya te da un a l i c i e n t e de decir: Pues no lo tengo que comprar sí o sí porque al igual no se va a agotar porque está en varias plataformas. De, de, de, de Fatal Fate no hay ninguna en vivo, ¿verdad? No, no, no ojalá, pero no estaría, creo tampoco. Estaría, que... estaría chulo, pero no creo, sinceramente, que salga, ¿no? Es... No, no hay tanto mercado, ¿no? No h a t a n t e a d n o n mercado, ¿no? No hay t a n e a d o ¿no? a y t n e n o n a y t n e r o ¿no? n a y t e r o n e r o a y t a Sí. Bueno, pasamos al siguiente: es juego de Sega.、Eh, un nuevo Super Monkey Ball. Yo personalmente es una saga que descubrí en Gamecube. Y que no, no está nada mal, y bueno, luego en, en Wii también.、Eh, no pensaba que s que esta g u que í a e saga siguiera viva, pero mira, al final sí, y me alegro de ello. Y quién sabe si con el tiempo pues, lo acabaré pillando.、Eh, han pasado 20 años, pero sigue siendo el mismo tipo de juegos, minijuegos iguales, c r e o que todo exactamente igual. Y eran juegos adictivos, ¿eh? O s sea, está, está bastante bien. Está bien que rescaten este tipo de sagas, la verdad.、Eh... Apre、estaría e n que Nintendo aprendiera con sus propias sagas también.、Eh, sí. Ya sabemos todos cuáles son. Y, y bueno, veremos a ver qué tal los juegos. ¿Es, es una remasterización esto? O... Sí, del primero al segundo. Y no sé si tiene algo de Game Boy Advance también. Bueno. Porque bueno, es. Es, una buena, es una buena oportunidad. El final de año se viene bastante con, lleno de juegos. ¿eh? No juegazos t r i p AAA, bueno, si、sí、hay alguno. Pero se viene bastante completo como para que el señor del e、eh, b n a c espabile enviándolos. <ríe> sí. sí, la verdad que sí, no. Es al menos es lo que le hace falta a, a Switch. Pese a、sí. que ya lo hemos comentado muchas veces, que está siendo el top 1 en ventas. El año pasado fue increíble en ventas también.、Mm. En tema juegos, el año pasado sí que fue muy, muy cortito, muy justo. O sea,、sí. ofreció. Ofreció los cuatro juegos así importantes, pero poco más. O sea, no hubo un catálogo muy extenso que digas t e n g o una variedad brutal. Estamos viendo, sí, que se están esforzando un poquito más, por ejemplo, con el Dragon Ball, en, pues, en sacar pues, todos los juegos que salen multiplataformas para、sí. Switch también.、Sí. Y esperemos que, al menos en esa parte, lo que comentaba antes, que, que salga en el lanzamiento paralelo, ¿no? Todas las plataformas con Switch. Y al menos. menos, pues tengamos un poquito más de. estemos un poco más nutridos de juegos. Sí, esa es la idea, a ver si poco a poco.、Pero、por lo menos salen, que lo, antes no salían. los multis. Es lo importante, sí. <risa> bueno, pasamos también a uno de los mejores anuncios n o、eh, de, de la conferencia, un nuevo Wario Wars, Get It Together. Y bueno, teníamos el miedo、eh, de que no saliera versión física, pero al final、eh, se confirmó. Eh, incluso hemos visto la, la carátula, con lo cual, pues es una muy buena noticia. Switch por fin tiene un, un, un Wario Ware,、eh, y bueno, por mi parte, yo creo que caerá. Yo, a mí me falta, el de, me falta el de Wii U, a ver si algún día lo compro. pasa que cada vez está más caro. Yo también,、eh, y, lo, y lo vi en, no hace mucho tiempo en Amazon, creo que por 20 euros o así. Pues el w a l a p o p está. Me arrepiento de, de no haberlo visto también. Es s i e t de los juegos que me faltan.、Sí. Este y el, y el Do It Yourself, creo también. El Do It Yourself está a también bastante guapo. Bueno, es muy buena noticia que salga esto y, y nada.、Eh, otro juego que va, que va para fin de año y que está, está muy bien. Este, por、y、mi parte, también va, va, va a caer uno. Sí, por mí también. Este que sale ahora también sí se puede, porque este estaba para reservar y también se agotaron las reservas. Con lo cual,、eh, no sé, creo que la, la distribuidora es Nintendo, o sea que por eso se agotaron las reservas. Nintendo parece que no se da cuenta del alcance de, de todo lo que sale para Switch, el interés. Y nada,、eh, como podemos ver, tenemos un nuevo trailer ya traducido de s 100 Megami Tensei 5. Es, un, es uno de los juegos del año, seguramente, para. Para, para Switch, yo creo que más adelante seguro que sale para PlayStation 4 y demás, pero bueno,、eh, sale para la PlayStation 4. Lo compraremos, daremos apoyo, se ve bastante bien. Y si lo compraremos, si se puede comprar, porque las reservas están a g o t a d a s algo que no entiendo. Y mira y que, es que es no, un juego no de... es, claro, no es edición especial, o... no,、creo、no, no, no tiene te... nada de es e d a c i ó n especial. Y es un juego de nicho, yo entiendo que es un juego de nicho、eh, sin Mega m i t e n s t 6. Sí, que está en auge no, un poco la saga últimamente, sí, lo cual nos alegra no. mucho como, como fans. No llega、pero、a nivel、sí. de persona, obviamente, de popularidad, pero. Pero,、eh, es que podemos ver ahí los, a los personajes y todo. Pero ya te digo, a ver si. Es que Nintendo se tiene que poner las pilas. Yo no sé si hay alguien que diga, oye, el stock,、eh, por favor. O, o no sé si quieren o están haciendo que la gente vaya por, el, a, por la compra digital. e s o me comentó el del game, pero bueno, no me lo quiero creer. Yo, yo sinceramente, no lo veo. Si fuera quizás Microsoft o incluso Sony, que tampoco s i e n d o Sony, me lo creería Sony... un poco más. Pero, ¿cómo quieres e ventas hay muchas g u a l no p o como q u i r e que la gente se pase al digital? Teniendo, sí, que mucha gente lo prefiere, ¿no? Para muchos es mucho más cómodo, etc. é t e r a Pero, ¿cómo quieres que la gente se pase totalmente al formato digital cuando ofreces juegos? Al, al precio más, más caro posible, o sea, que entienda lo vas a encontrar físico en el 99% de las veces más barato. Tal cual. Que sí, que entiendo que de lanzamiento, obviamente, no lo vas a poner a un precio reducido, si es un juego nuevo o un triple a ¿no? Pero estamos hablando de juegos que, al igual, llevan un montón de tiempo, pese que también en la Shop hagan a ofertas temporales, que, que los encuentran juegos de hace tiempo pues, a, a precio realmente alto, ¿no? Es quizás un poco el problema. Sí, sí, sí. Es una lástima. Pero bueno, eh, eh, un saludo al, al podcast de Podcast y、sí、Que sí, a Sergio, que nos está, nos está viendo en directo, nos pide en directo y nos ha dejado comentario en, en YouTube. Y bueno, pasamos al siguiente. Así comenzó el ETF. Comenzó bastante fuerte, ¿no? En mi opinión, comenzó con con Kazuya y con una intro bastante. Poco Nintendo, ¿no?、Eh... Muy adulta, ¿no? Muy. Bueno,、sí. pero hay 18, ya, ya nos, sí, sí, sí. nos avisaron. Y. Fue... A esto me... a mí me encantó, está muy bien. Más contenido para el Smash Bros Un personaje que le da más variedad al plantel y no, tenemos... y no es otro espadachín, lo cual está <ríe> Está bastante bien. Que sí,、y、luego te、mío. salen los defensores que dicen: No, pero no hay tantos espadachines, o no, no hay tantos e s p a d e c h i n e s Yeah. Yo, sinceramente,、bueno. no es un personaje que, que me haga mucha ilusión. Me gusta que, que incluyan personajes de Fighting Games、eh, en el、sí. Smash. Ya tenemos, ya tenemos unos cuantos, entre los de Street Fighter, lo estamos viendo ahora mismo, ¿no? Terry, etc. Yo creo que ya hay un, un plantel muy, muy variado. O sea, es, es increíble todo el plantel que, que se ha hecho、Eleno. y que se está h a c i e n d o en el Smash. Genre. Y nos queda, nos queda un hueco disponible todavía. Sí, sí, a ver, a ver qué sale. Pero bueno, yo creo que estamos muy,、eh, muy bien. El, la coña del final de, del, Kirby, eso estuvo, del Kirby estuvo muy bien. Es como el meme de los Simpsons cuando echan del bar al este.、Sí. Al Barney creo que era. Está, está muy bien y bueno, es, está muy bien. No sé si en el futuro habrá otro pase de temporada con más, con más personajes. Sabe, no lo sé, si,、eh. quizás de pensar que sí, pero eso te iba a decir. Creo que es el segundo pase de temporada, si no me equivoco.、Sí. Y, y yo no sé hasta cuánto más puedes n e tirar el chicle. Hombre, ahí, ahí, ahí. Pueden、material. hacerlo, ¿no? Pero también es trabajo. Yo no sé hasta qué punto, quizás、eh, Sakurai、si、o su estudio están dispuestos a, a poner personajes. Ya hay. hay Muchísimos personajes, o sea, creo que no sé cuántos hay,、claro. ya, pero hay, hay más de 80. Diría porque tú piensas que si para la siguiente consola de Nintendo de sobremesa, si hacen un nuevo s es más que ¿qué le pones de nuevo ya, o sea, si este、Smash、es、claro. más, ese es más perfecto, ya sabe, el último a e n o sea, ¿qué le Ultimate, ¿no? <risas> claro, es que q u é le añades más que, O al final sacas una versión como la de Switch y le vas añadiendo más escenarios o más personajes, pero o alguna cosa que se te ocurra, pero es que es un juego súper. Completo, o sea, ya. Yo creo que acabará siendo eso, ¿no? Porque realmente no puedes, quizás, como en otros anteriores Smash, poner varios personajes y ya. O sea, después de este que te ofrece todo el plantel de todos los Smash, si saliera una versión para la próxima consola, quitando la revisión de Switch,、sí. se hace muy difícil pensar, ¿no? Que, ¿no? que no vayan a incluir todos estos personajes DLCs y todo. Uh -huh. Se hace que, por cierto, yo creo que quizás cuando, cuando ya estén todos los DLCs, o sea, todos los pases de, de temporada que quizás no tengan, no tengan idea en, en poner más, al menos por el momento, seguramente salga una versión rollo Pokémon con, con todos los DLCs, ¿no? Es、sí. más,、eh, más fase de temporada、sí. y, y que vengan todos los DLCs, lo cual está muy bien. Seguramente, obviamente, estará al precio base. Seguro. Pero lo cual, incluso aunque esté a 60 euros, yo creo que, que tampoco nos podemos quejar en este caso, porque incluyen dos, dos pases、mm. de temporadas de no sé si eran 15 o 20 euros cada pase.、Mm. Así que bueno, es algo que、claro. va, estaría muy bien que lo hicieran. Está muy bien, está muy bien. Bueno, pasamos a la despedida ¿no? de, de la conferencia de Nintendo:、eh, un tráiler. Bastante breve, pero con muchos secretos, quizá. ¿no? Breath of the Wild 2. Podemos comentar bastante ¿eh? de, de lo que mostraron. Sí,、eh, relacionado con Skyward Sword, supongo. Bueno, al principio, muchos pensábamos que era. O sea, pensábamos que era un nuevo Skyward Sword o algo, no sé, una cosa rara. Porque, claro, te, claro, te pues... ponen la imagen que estabas viendo ahora mismo en pantalla. El link cayendo de las nubes. Y, y previsiblemente, quizás van a ver、eh, como no sé si planetas, pero bueno, va a haber tierra、eh, planet, como Rolls-Royce World, no,、eh, sí, claro, no que, sé cómo decirlo,、bien. planetas en el aire, no, no, sé, no sé cómo、sí. decirlo exactamente. Pero tú vienes de, del Breath of the Wild y lo último que te imaginas es esto, o sea, claro, claro, claro, te choca bastante. Entonces, ver、eh, pueblos o lo que sea en el aire flotando. Exacto. De golpe veremos, veremos el motivo por el cual.、No、sé, supongo que sea algo de Gano, obviamente.、Eh, nada, ese, ese es un juego que está lleno de especulaciones.、Se、especulaba que iba a ser jugable Zelda, pero creo que, que no. Hay gente que dice que quien cae del cielo es Zelda, por el pelo que lo tiene un poco largo.、Eh, pueden ser mil cosas, no sé. O sea, YouTube está lleno de vídeos analizando todo, mil teorías. Es que ya había rumores, ¿no? También de esto, de, de las ciudades、sí. en el cielo, de, de antes. Sí. A ver, si lo implementan bien, en plan, me recuerda mucho a One Piece, la saga de Skype, i ¿no? Yo creo que puede estar bastante guapo. Veremos, ¿no? Si, si tiene un cierto parecido al Skyward Sword. Sinceramente, no me desagradaría si lo implementan bien. No. Y veremos, a ver, yo sinceramente. Quedé un poco decepcionado con el t r á i l e r porque es como muy breve, sí que te enseñan alguna mecánica nueva, lo cual creo que deben hacerlo. Que no sea, que no te dé la sensación de que estás viendo el mismo juego, pero con poquitas cosas cambiadas. Sí. Pero, pero veremos, a ver. Y todo muy medido al milímetro de lo que enseñan, se nota que están ahí como jugando con la gente, al despiste. Sí. Bueno, no, no, nuevas formas de atacar, como podemos ver aquí, nuevas armas, lo de convertirse en agua o no sé qué será al final eso. Bueno, d r e a t h of the Wild es uno de los juegos que más chicha se le saca a la hora de la jugabilidad. Hay vídeos increíbles por YouTube、eh, y supongo que con este nuevo juego será igual. Será... Hay, de, hay de todo, hay de todo. Sí, y bueno, hasta aquí. Hasta... Sí, perdona. No, no, decía eso, lo que, lo que tú decías, n o que, que está muy bien todas las, las mejoras que le están, que parece que le van a poner. Yo creo que es lo que decía, que es necesario n o que, que implementen muchas cosas nuevas, sobre todo para que no dé sensación de que e s t á jugando al mismo juego. Diría,、claro. porque sabemos que técnicamente y gráficamente, por el estilo de Zelda que es, va a ser muy parecido, va a ser igual. Han salido algunas comparaciones que, obviamente, pues eso, quizás. La noche en, en el Breath of the Wild se notaba como sin, sin mucho detalle o, o demasiado oscuras las zonas. Y aquí, sí. obviamente, sí que se ve mucho más definido todo. Obviamente, así que bueno, esperemos eso. Que yo, por mi parte, que espero que sea un poquito más que esté un poco diferenciado. A ver,、eh, bueno, sale en 2022. Es uno de los juegos, supongo que junto con Arceus del año para. Nintendo, sí,、Swiss. claro. Es que ahora, viendo este taller, yo al Arceus le pido que se vea mínimo como este. Debería, debería. Y más porque se parece bastante, ¿no? El, el aspecto técnico gráfico. Claro. O sea, se tiene que ver mínimo así. Pero bueno, bien, Fnick、eh, ya sabemos lo que es. Una panda de jubilados. <risa>、sí. Y bueno, hasta aquí llega la conferencia, lo más importante de la conferencia de Nintendo.、Eh, y bueno, si hablamos un poco de lo multi,、eh, se confirma HADES multiplataforma.、Eh, para el que lo quería tener físico y no ha podido porque tiene Switch、eh, y ha intentado comprarlo, pues ahora lo tenéis para todas las consolas. Y yo lo he reservado ya、eh, para Play 5, porque está en su versión 4K y su versión original realmente. Es como luces, según los desarrolladores, y sale a un precio muy más barato que en Switch. O sea, sale a 28 euros.、Sí, por un precio、como. así, es tentador, sí. Y en una edición igual, ¿eh? con el mismo contenido que en Switch. O sea que, bueno, es un juego que se vendrá. Y por fin, es triste, pero para poder disfrutar de este juego, si no quieres jugar l o en digital, tengas que irte a otras consolas. Pero、pues sí. así, es, así es la distribución de, de Nintendo. Y nada,、eh, pasamos a lo, un poco a comentar lo de Microsoft. ¿no? Bueno, yo me quedé impresionado con el Forza Horizon 5.、Eh, si、sí, es que yo muevo Xbox, es una auténtica locura. Es una bestia, ¿eh? es una bestia. Yo creo que ahí sí que se va a notar. Quizás que es, es la consola más superior técnicamente. Es, Su, es imagino、increíble. que PlayStation sí que la 5 puede ofrecer algo muy similar, n o pero realmente、sí. se, ve, se ve espectacular. ¿eh? O sea. Obvio que con un, con un pepino de PC lo vas a mover igual o mejor. O mejor, sí. Pero, pero... pero claro,、es、todo、increíble. lo que conlleva tarjeta gráfica, etcétera, yo p u e s lo he mostrado. Sin... Ya lo comenté antes de que saliera. Digo, tiene que salir un, un Horizon 5. Tenía muchas ganas y viendo esto,、mmm, agradezco. Se va a anunciar, va a salir para Game Pass día 1. Está,、sí. está confirmado. Lo cual agradezco mucho. <risas> Seguramente que por eso sea uno de los motivos que, que obviamente, de momento no me interesa quizás comprar la, la Xbox, pero claro, sí, sí. Muchas, muchas ganas, sinceramente. Es de, es de、sí. lo que más espero de Microsoft. Sí, sí, es, es una bestia parda, o sea, las partículas de agua, todo. ¿eh? Quizás lo que menos me convenció fue, fue el humo y todo e s o y el polvo, pero bueno, en el desierto, digo, ¿eh? es lo que menos realista me pareció, pero como podemos ver ahora. Es una auténtica locura. Yo creo que el. Bueno, Sony tenía un juego realista técnicamente de velocidad, era el, el Drive Flap, que al final fue bastante maltratado, pero yo creo que era un juego bastante trabajado. Y nada, Sony verá lo que hace, porque Gran Turismo se ha quedado bastante atrás y no sé. q u é puedes ofrecer no、eh, compitiendo con esto? Ya, ya no en simulación real. Que tienes grandurismo, sino, sino en arcade como esto, ¿qué tienes? ¿Qué, qué puedes ofrecer s i m i r a r Porque sí, sí, realmente sí. no hay mucha cosa. Bueno, ellos verán,、eh, algún día tienen que hacer una conferencia, tenían 25 juegos preparados para anunciar en desarrollo de ellos para PlayStation 5. Bueno, ellos verán, pero me parece muy bien que Microsoft pise el acelerador, que haga estas cosas. Y que oye, que es, es una brutalidad. Es, se ve increíble. O sea, s e s para babear. Como también es para babear el Flight Simulator 2021, que también se ve de escándalo. No sé si aquí ya estará censurado lo de estrellar el avión contra las coordenadas que tú puedas poner. Las oficinas de, de Kioto, ¿no? De Kioto, exactamente. No sé si este también estará en el día 1, en el Impasse. Me, me imagino que sí. Pero esto es una burrada también. Es, es, es increíble. Es increíble cómo se ve. La verdad.、Eh... Este hecho gráfico es. Yo, sinceramente, admiro mucho lo que está haciendo Microsoft en, en los últimos años. O sea, con el Game Pass es algo. Es algo que está en auge ahora. Todos sabemos servicios digitales, Netflix, etc. Sí. Y yo creo que. Que están haciendo un trabajo increíble. e s t a Las cosas,、sí. ¿cómo son? Están ofreciendo. Quizás sí que me. Ya es gusto personal a cada uno, obviamente.、Uh, a gusto personal, quizás me falta alguna que otra saga que me l l e v e un poquito más para. o algo que me incentive quizás a comprar la consola. Más j a p o n esas a n o Sí, quizás sí, pero quizás. Yo ya te digo, teniendo un PC en el que jugarlo, aunque no tengas el, el PC más potente del mundo, y teniendo、sí. el Game Pass con todo lo que te ofrece, juegos de lanzamiento, etc. é t e r a O sea, estoy encantado, la verdad. Sí, sí. sí es, es, por lo que pagas y, y por lo que se ofrece, no hay nadie que, te lo, que、sí. te lo pueda igualar hoy en día. No hay nadie que te lo pueda igualar.、Y、nada, este Flex Simulator es, es increíble. Lo que pasa que, bueno, en consola pone que se ve así tal cual. O sea, es increíble. No sé, empecé hasta dónde llegará. Pero. <risa> pues igual, lo mejor, claro. Sí, sí, sí. sí. ¿Y, ¿Y qué PC tendrás que tener para mover eso? Dudo que al igual no tengas que tener una, una 3080, ¿no? De, de 2.000 pavos.、Sí. Pero bueno, bueno, ya se verá. Con las tarjetas gráficas está e pasando lo mismo que con las consolas, los semiconductores y todo eso. O sea, que es que encima, si te quieres comprar una gráfica, más caras aún y con un stock de mierda. Muy poco stock, sí. Y hablando de mierda, pues aquí tenemos a, a Camilla. Un señor que, bueno, vive de rentas, quizá, ¿no? Eh, mucha gente ha estado.、Eh, ¿Dónde está Bayonetta e Si ¿Sí、s hace cuatro años, no son cuatro ya o cinco que, es, que se anunció. ¿Qué está pasando con Bayonetta? No le preguntes hombre, que,、sí. que se te lanza el cuello, ¿eh? este、sí. hombre. Pues a este hombre le han preguntado:、eh, Oiga, señor,、eh, ¿se sale algo de Bayonetta? ¿Va todo bien?、Eh, siempre del respeto máximo. Y bueno, pues a este hombre parece ser que le molesta bastante que la gente le pregunte sobre el desarrollo. Y ha respondido a la gente que, que bueno que, que todo va bien, pero que la gente que siempre le está preguntando, tal pues que son un cubo de basura humano. Es, es un poco como, joder. Muy bien, tendría eh. Que, tendría que mirarse Nintendo、eh, a quién. El, el tema de comunicación, sobre todo, porque este, este hombre trabaja ahora para ellos. si、claro. Nintendo, ve, Nintendo ve bien que, que un desarrollador suyo.、Eh, A la gente la llame cubo de, de basura humano, simplemente por el hecho de preguntar qué tal va el desarrollo. Entonces, ha tenido que salir Nintendo corriendo, afirmando que Bayonetta 3 no solo existe, sino que su desarrollo progresa adecuadamente. Como hace cuatro años, ¿verdad? Claro.、Eh, <risa> bueno,、mmm, si tenéis la suerte de hablar con este hombre y veo vuestra mención, seguramente os, os bloqueará. O sea, sé que muchos oyentes están bloqueados por él. Muy correcto,、sí. eh, a este señor. Es que yo es que es <ríe> para flipar, la verdad. Sí, no sé.、Eh, es, eso está un poco flipado. Este hombre sí que ha hecho grandes sagas,、eh, grandes juegos, pero hay formas y formas. Y tú, yo pienso que tú deberías de entender que han pasado cuatro años. A ver, tus, tus futuros comp futuribles compradores que te van a pagar el sueldo. O que van a hacer que en el futuro hagas un Bayonetta 4, te están preguntando, tienen interés. No seas así, tío. Claro, al menos siempre, siempre hay el desrespeto, ¿no? O sea, ¿Claro? eso es primordial, está claro. Pero si, si tú de buenas preguntas y, y te dice que eres un trozo de mierda, pues, pues bueno, muy <risa> correcto no está, ¿no? Diles, dile, seguimos trabajando, ya está. La gente no necesita más, seguimos trabajando, ya está, o que no necesitas más. Y、claro. nada, bueno, dejamos a este troll、eh, y pasamos a una semi-confirmación. Y es que, bueno,、eh, últimamente, desde hace tiempo, pues siempre que un juego antes de, de anunciarse se registra en el tema de clasificación por edades en algunos países y en Australia, pues se ha clasificado Castlevania a d v a n c e Collection, que vendría a ser un recopilatorio de los Castlevania s de. Los Castlevanias de De Gameplay Advance, hoy en día muy cotizados de segunda mano. Pero m u c h o Bastante cotizados.、Eh, yo recomiendo, hacer,、eh, bueno, si tenéis dinero, lo compráis、eh, completo y si no, queréis gastaros una millonada, pues iros a AliExpress, que lo s venden、eh, con su cartucho ahí, incluso lo, en, en algunos sitios en castellano, o sea, con su traducción. No, no fomentamos ni incentivamos a nada. Pero、no. la, la opción ahí está.、No. Exactamente, los tenéis en AliExpress y, y los podéis sacar por dos euros y pico puestos en casa. Estos, no sé si los has jugado, yo no los he jugado mucho, mucho, pero sí que es verdad que recuerdo que al menos dos, dos de ellos bebían mucho del, del Symphony of the Night, lo cual a mí personalmente es algo、sí. que me flipa. Ahí habrá gente que quizás no. Pero a mí, a mí que beban i tengan un estilo tan Symphony of the Night, a mí, a mí me encanta, la verdad. La estética es brutal. Yo los jugué hace. Pues mira, los jugué justo cuando compré la DS. La primera DS. Claro, ¿y los de DS? ¿De, qué de DS hay como dos o tres? Yo de DS creo que tengo el Order of e c c l e s i a creo. Y luego hay el、sí. Down of a l l、no, Down、no. ¿no? of Sorrow. O sea, sí. Ese también creo que lo tengo, y luego el otro no. El otro creo que no lo tengo. Es que, como la mayoría de los jugué literalmente en la flashcard, pues、sí. recuerdo más bien poco. A día de hoy,、sí. precios imposibles. Que también te digo una cosa: también se venden juegos de DS en, en Aliexpress. Lo que pasa es que es un, es un cartuchito de DS con una micro SD y con la pegatina impresa. Por lo cual,、claro. bueno. Bueno, para que lo、eh, quiera al menos jugar, pues está bien. Eso quiere decir que hay mercado para gente que、eh, quiere tenerlo. Como es originalmente, porque al final no deja de ser una flasca. Pero bueno,、eh, ya diremos qué tal.、Eh, y bueno,、eh, Castlevania Collection, no sé si termina hoy a n i v e r s a r i o Collection, termina hoy en Limited Rook Games, yo te lo dejo caer. No me lo repitas mucho, porque estoy atento, ¿eh? voy a mirar el ahora mismo, a ver. Sí,、si、pone... termina hoy y. Y tendréis en el canal de YouTube cuando llegue, que supongo que llegará en otoño, tendréis un unboxing de la edición más impresionante, creo. Una de las más impresionantes de, de Limited Rook Games y de, en este caso de, de Castlevania Collection. No, tú es, tienes, es tienes. la tocha, ¿no?、Eh, reservada. La de ciento largos. O sea, la tocha. Madre mía. Sí, sí. Voy a, darle, voy tiene... a ir a la entrada. <ríe> sí. Me cae en t e r o Digo, ahora nunca. p i é n s a t e l o Vale la pena, ¿eh? estoy mirando y finaliza ¿Hoy?、Eh, en una semana. El, domingo, una semana, que viene, ¿no? el domingo que viene. el que viene, domingo sí. Ah, vale. Sí, vale sí. No han he hecho nada.、Eh, mañana nos envían、eh, varios juegos y creo que está el otro el, el otro que reservamos. El, el que, es que es del el creador de el Blue Steiner, el Blue, ¿no? Blue Steiner, sí, a mí me, me han enviado el correo ya. Y del No More Heroes también, que mañana lo envían, ¿eh? Sí. O sea que bueno, también tendremos u n u n b o x i n g en el canal. Y bueno, pasamos a otra noticia.、Eh, noticia de Silent Hill, ¿verdad? Sí, es una noticia que empieza n las, las teorías c o n s p i r a n o i c a s como queráis llamarlo. La verdad, tiene bastante chicha que. A ver qué podemos sacar de aquí.、Eh, el, sí que es verdad, el tema este que hemos cogido el hilo lo explica bastante bien, pero vamos a intentar resumirlo lo máximo posible. Sí. Y bueno, empezamos porque salió un juego anunciado llamado Abandoned, ¿no? En un juego de, de Blue Box Game Studios. Que bueno, tiene un t r á i l e r pero si quieres, lo... ahora creo que lo estaremos viendo en pantalla, ¿no? Tiene bastante. Bueno, yo sinceramente no diría que es un Silent Hill. ¿no? o s e a una estética seguir... quizá. Bueno, Sería como un Silent Hill un poco. Pero... Muy moderno, ¿no? Muy en primera persona, lo que se lleva ahora. Sí. Yo, sinceramente, que ya solo con ver la saga renacer y, y, y tal, pues sí que obviamente me alegra, pero sinceramente viendo el t r á i l e r no es que me recuerde, me recuerda mucho más a un, un Outlast o algo así que, que a un Silent Hill. Pero、sí. bueno, veremos. La cosa es que, que bueno, lo. Lo anunciaron en el blog de PlayStation, como, como estamos viendo aquí.、Eh, es un juego que, que va a ir a 4K, bueno, 60 FPS.、Eh, teóricamente va a ser un, un gran juego. Y la cosa es que el estudio, el, el estudio de este juego, Blue Box, pues no, nos desvelaba que a partir del 20 de junio,、eh, todos los que tuviéramos una PS5, digamos que en lugar de bajarte una demo, pues. No、sé, creo que sería algo parecido a lo que fue la demo del, del Resident e Village. v i l O sea, típico que te lo bajas. Y a partir del 20 de junio podríamos ver un t r á i l e r de lo que es el juego. De lo, no sé si ya será una revelación de, de quizás alguna pista de que puede ser un Silent Hill o no.、Yeah. Hace pensar que hay demasiadas pistas, ahora las vamos a ver. Mucha gente ya. El, Como que lo está interesando bastante. Yo, y como fan de la saga, prefiero no hacerlo mucho, aunque muchas, haya muchos indicios que den a pensar que sí. sí. Y claro, esto también da que pensar porque sabemos que Kojima、eh, dijo hace poco que estaba trabajando en un juego nuevo de la saga.、Eh, o sea, no de Silent Hill, sino que estaba trabajando en un, en un, en un nuevo título de terror, ¿no?、Sí. Y claro, si lo, si lo hilas todo, pues. La gente ya ha estado mirando, y creo que lo que es el, el nombre del, del directivo de, de, Blue, de Blue Box Studios es h、eh, a s a n Kamarán o Karman o algo así, ¿no?、Uh -huh. Y la gente ya se ha hecho sus pajas mentales, lo ha puesto en Google Traductor y lo ha traducido al turco, y, y me parece que sin,、eh, creo que pone que significa héroe. Y obviamente, pues HK da, da a pensar que es. De o Kojima, ¿no? Es como otra, otra pequeña paja mental que se puede hacer en la gente.、Sí. Lo cual, bueno, veremos, ¿no? <risa> Pero. Bueno, la compañía en un, en un tweet,、eh, si ves,、eh, pone adivina el nombre,、sí. abandone, Fish Letter sí, sí. S, Last Letter L,、eh, y será、sí. revelado en PS5 exclusivo. Entonces, a mí me da la sensación de que esto se va a revelar en una state of play próxima de, de Sony, ¿verdad? Es que sí, claro, si no, si no se revela realmente lo que comentábamos el, el día 20, creo que es cuando, cuando sale esto, que yo no creo, pues debería ser lo que tú dices, ¿no? Que lo revelaran en un state of play o algo así. Y obviamente,、sí. le, ah, empieza por S y acaba por L, pues con todos los rumores ya nombrados, HK, Hideo Kojima. Eh, d a que pensar que puede ser Silent Hill. Luego en la saga, como estamos viendo, en la, el estudio Blue Box hizo un comunicado tras bueno, tantos fans, obviamente, diciendo que era Silent Hill, que se desvinculaban totalmente tanto de la saga Silent Hill como de Hideo Kojima, que no tenían nada que ver con, con eso. Pero, ¿qué pasa? Si nos metemos en el canal de, de YouTube de, de lo que es el estudio este. En el, en el banner, en el, la, la cabecera, hay, el, bueno, hay、pues、como una, una colina, ¿no? un, como un Silent Hill, literal. ¿no? Hay una colina que puede dar es otra pista más, o quizás es porque el juego se parece y ya, y la gente se está haciendo muchísimas pajas mentales. Ellos también han participado en esto, ¿eh? o sea, ah, en, participado, en, sí. en alimentar a es, este rumor. ¿eh? Uh, sí, sí, sí, sí, e s t cual.、Sí. Más arriba, sí, en el hilo, es que hay mil cosas ¿no? que luego、eh, dicen que está, está hecho en, en, en los Países Bajos, el estudio, o sea, dicen que es de ahí y que al igual está relacionado con Hideo Kojima, porque el Death Stranding en el último trailer del director c u t Había una, ban una bandera de los Países Bajos. Hay mucha paja mental referente a todo esto. O sea, sí, sí. yo sinceramente no tendría tampoco mucho, bueno, mucha fe, ¿no? Pero bueno, quizás, todo, in todo indica, ¿no? Quizás salga un sucesor espiritual. Eso con es lo más probable. Con Kojima o no. Están mareando la pérdida y lo que sí que está claro es que, bueno, bueno habrá que ver la próxima conferencia de, de Sony, que yo creo que no estará muy a tardar. Sí. Creo que Sony tiene que ponerse las pilas. Y nada, veremos, ¿no? A ver, a ver qué sale. Sí,、eh, bueno, como podéis leer en el, en el hilo este, que en el, en el trailer salen las letras P y T, lo cual, pues, obviamente, la demo que ha salido es Ellen Hill. Y luego, para acabar, que ya es un poco ya lo más rebuscado, en... se han metido en el perfil de, de PlayStation del Hasan este. <risa> y... y la suma de todos los trofeos de... de este señor es un 238, que casualmente fue un anuncio que sacaron para la televisión japonesa de Sally Hill 4 que incluía esos mismos números. Bueno, una paja mental en, en toda regla. c o j Sí, sí, demasiado, demasiado para el cuerpo. Veremos. Al final, esa s cosa s nunca se a b a n s i e n d o Yo、Pero、creo、bueno. que es lo que tú dices, ¿no? Que puede ser un sucesor espiritual, algo muy ambientado,、sí. lo cual ellos, aunque sí se hayan desmentido que no tienen a d a que ver con, con Silent Hill o con Kojima,、sí. puede, puede dar a entender, o quizás q u é es eso, que, que está ambientado un poco pues, en la colina de, de quien sea y. Y ya、Podría、está. Ser puede, puede ser algo parecido entre Alan Wake y, y Oulas, quizás, ¿no? Parecido. Sí. Veremos a ver, pero bueno. Toda, el día 20 sabremos cosas, teóricamente, de, del t r á i l e r que van a revelar. O sea, hoy.、Eh, sí, hoy, es verdad, hoy. No sé a qué hora. De momento no. Pero, pero teóricamente, bueno, lo sabremos. Sabremos, porque la gente está ya. Se puede ver con todo esto, haciendo mil especulaciones y hilando mil sí, cosas. Sí, sí, sí. Ya me parece todo muy rebuscado, personalmente. Claro, pero, claro. pero quién sabe. Yo, sinceramente, ya os diría que no esperéis un Selegil, al menos por esta parte. Pero si es un, un sucesor espiritual, lo cual se está viendo mucho en los últimos años, ya no de Selegil, sino d e otras muchas sagas, pues, pues bueno, o más, que si, si llega a estar bien, pues es buena noticia. Sí, sí. Y comentar ahora lo que estamos viendo en pantalla. Esto sí que es oficial. No es, no es, ningún, no es ningún juego como tal. Pero la, lo que es Konami, pues ha abierto una, una tienda de merchandising nueva. Y, y bueno, han anunciado, pues como estamos viendo en pantalla, van a anunciar, van a sacar una línea de ropa o de, de, de merchandising de Silent Hill. Lo cual está muy bien después de. Lo último que, que tenemos de Selenhill oficial, creo que es el el juego este, el, el DVD, que sacaron el DLC, el Selenhill y tal.、Ah, sí. El Dead by Daylight, pues era que se、sí, llame. Sí. Y quizá, bueno, esto, pues a mí, la verdad que como fan, pues me gusta bastante. Si anuncian alguna camiseta o tal, pues seguramente me la me la cae b pillando. Mola también decir o, o ver que. Que la saga, aunque sea una camiseta, siga ahí, siga viva, siga al menos ahí. f u r a e l recuerdo, no sé.、Sí. Así que ya veremos. Yo, sinceramente, ya digo, como fan, espero que, que lleguen a anunciar algo pronto, pero, pero con lo anterior al menos no me, haría, no me haría muchas ilusiones. No, la verdad. Está la cosa como para no hacerse nada de ilusiones. Bueno, pues hasta aquí llega el podcast. Ciento... 65. Un saludo a todos los que nos habéis visto. h e m o s alcanzado el pico de 6, creo. También es complicado bueno, un domingo Un domingo por la mañana.、Poco. Por la mañana, s í s、sí, i fue r a por la tarde.、Sí. Y sin hasta, gente, hasta ahora, probablemente mucha gente duerma todavía. ¿eh? Sí, está la、digo. mitad durmiendo la m o l a Haciendo ese pajas que... con, con el brazo de Wild. Sí, Y con el... y con la ansiedad del Metroid y... y poder pillar la edición. Eh, limitada, que es una lástima, pero bueno,、eh, esta semana tendréis en el canal de YouTube el unboxing de Master System 2. Lo tengo ya montado, b u e n o l o tengo ya grabado, solo tengo que montarlo y alguna、eh, apertura de carta, quizá también, y alguna cosita más, ¿vale? Y、eh, bueno, por mi parte, nada más que añadir.、Eh, muchas gracias por llegar hasta aquí, estamos en directo y ya siempre lo vamos a estar. Así e r e c u r d a d que estamos en YouTube a partir de ahora, a partir de. Bueno, ya hace dos,、sí. tres podcasts especiales, ¿no?、Este、y que la cosa. La cosi,、sí, creo que sí, sí. la cosa sí, va,、no、sé. va no, creciendo poquito、bien. a poco.、Sí. Y bueno, eso, seguiremos, seguiremos a, aquí. Y para quien se quiera ver o se quiera animar quizás a vernos en YouTube, pues, pues ahí lo tiene también, ¿no? Que hay gente que, que lo pide bastante, ¿no? Que, Que donde sí, más、sí, nos、sí, ven es、sí, sí. por YouTube. Recordad también que tenemos el podcast, los que nos estáis escuchando por el podcast, o si también、eh, los que nos estáis viendo nos queréis escuchar en el coche o donde sea, tenemos el podcast en eBooks, en Apple Podcast, en Google Podcast, en todas las plataformas, en Spotify, sobre todo, que en Spotify está también petándolo junto con Apple Podcast. Estamos en todos lados. En s p r e a k e r está intentando que vuelvas, vuelvan a subirse, pero en s p r e a k e r no sé qué pasa, no me deja loguear. No me contestan los correos y nada.、Eh, estamos en Telegram, un chat muy, muy sano. y... Sobre todo, sí. <ríe> y nada, nos vemos la semana que viene. Así que un saludo. Hasta luego.